Estamos escuchando a Manu Five. Esto se llama Me haces Sentir Muy Bien, y a esta hora de la mañana vamos a compartir Medialunas y Facturas de los Trigales en Roque Pérez. Sí, señor, móvil dulce a la 106 Vamos a tomar contacto con la gente de Cablevisión en Roque Pérez. Así está Edgar de Paula. Edgar, ¿cómo estás? Bien, Carlito. ¿Vos cómo andás? Muy buenos días para vos y tu audiencia. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, contanos un poquito las actividades de la gente de Cablevisión hoy. Y mira, hoy es un día, la verdad que para lo que es Roque es un día muy especial. Hoy estamos eh, acá en la sucursal eh, de Roque Pérez estamos inaugurando nuestra propia casa, eh, que no teníamos nosotros históricamente, habíamos estado eh, alquilando acá y moviéndonos, y hoy estamos presentando nuestra propia casa, eh, nuestro propio edificio tan los medios, están ustedes, a la gente de la política, del gobierno. Es un momento íntimo, pero muy especial para nosotros, en nuestra propia casa. Uh -huh. Bueno, y contanos, ¿qué novedades va a haber allí? ¿Qué diferencias va a haber en esta nueva en esta nueva locación? Mirá, eh, el tema de la locación Roquepele es un viejo sueño que se viene peleando hace mucho tiempo y más en épocas difícil como ahora, poder lograrlo es muy importante. Eh, es nuestra primera sucursal en Roquepele que se adecua a lo que es la marca, eh, con un lugar mucho más cómodo para atender a los clientes, con más comodidad para los clientes, si bien los servicios no no varían con el cambio de casa eh, sí va a ser mucho más cómodo para la atención de nuestra gente Ajá, Ajá. Eh, buenísimo que lo Así que nada, muy contento, la verdad que un día muy contento y que vos vos estés con, con, tu, con tu medio para acompañarnos, para nosotros también es muy importante porque vos siempre has estado al lado nuestro en estos tiempos. Edgar, contanos un poquito, ¿va a haber novedades en el futuro? Bueno, nosotros estamos disfrutando acá, por ejemplo, de los servicios de, de Fiverr y, y de todas las novedades que nos trae Fiverr. ¿Y en algún momento está planeado para Roque Pérez? Sí, mira, ¿sí? eh, para Roque Pérez siempre tratamos también de conseguir lo mejor, la verdad que, si no tiene si el tamaño de su ladillo es una ciudad que está pujando mucho y creciendo mucho, está en un corredor muy importante, que es la claro, Ruta 205, claro. y nosotros este año tenemos pensado ya hasta la yo este año va a llegar la fibra óptica nuestra propia, ya empezó la obra, ah, la ya vos. empezamos la obra, para marzo vamos a estar enganchados a nuestra propia fibra óptica. Eh, eh, Edgar, un, un pequeño paréntesis, sí. estar conectado vía fibra óptica propia, porque va a ser una fibra óptica propia, ¿verdad? Exactamente esto va a permitir traer además del servicio los servicios premium de FiberTel ¿va a permitir también la televisión HD en saladillo? exactamente o sea qué después guay. una vez que esté solamente se va a tratar de una decisión ya comercial y claro. de un equipamiento pero el caño ya ese caño que está enganchado directamente al GDN nuestro principal en capital nos va a permitir traer toda la gama de servicios que tiene cabecisión en capital federal claro qué guay eh, la verdad que nosotros, aparte como yo ya lo he hablado con vos en otro tema, va a venir un Fibertel de mucho más claro. eh, rendimiento, mucho más confiabilidad, porque vamos a depender de nosotros mismos, no claro. de terceros. Claro. Eh, la verdad que va a ser muy importante para nosotros. Y bueno, el Roque Pérez está en ese corredor que la idea es que después, con el tiempo, se puedan lajar saladillo o cañuelas donde está la otra punta y formar el anillo. Claro, exactamente. Que... Edgar, y, y contanos un poquito también este, eh, las cuestiones que hacen a la relación institucional, porque hay autoridades de Cablevisión, por así. ¿Quiénes están? Exacto. Hoy contamos con la presencia del jefe comercial de la subregión linko que es el señor Fernando Ale, y el, y el coordinador zonal de toda también toda la región eh, linko que es el señor eh, Víctor Jackson, que se han acercado hoy a acompañarnos y a darnos su apoyo en este momento. Buenísimo. Bueno, ha ido personal de Saladillo también sí tenemos a nuestro jefe técnico a Marcelo Antenusi, bueno y quien te habla de él que vinimos a apoyar a nuestros compañero y a estar con ellos en este momento. Buenísimo, bueno ¿querés decirle algo a la gente de Roque Pérez Edgar? No quería decirle a la gente de Roque Pérez estamos muy agradecidos porque siempre han estado al lado de Cablevisión, siempre nos han estado apoyando, la verdad de Cablevisión es lo menos que puede devolverle a sus clientes en este momento es poder tener un lugar más cómodo donde poder recibirlos y atenderlos no día a día Exactamente. Bueno, bueno, un saludo y a vos y a toda, toda la audiencia de todas las localidades donde nos están escuchando. Buenísimo, y nosotros queremos mandarles un saludo también ¿eh? y, y, y gracias también por acompañarnos todos los días con nuestro entretenimiento y compartir estas riquísimas facturas de los trigales que, que la compartan con todo el staff Allí de Cablevisión, ¿eh? inclusive la, con las autoridades de Cablevisión. Y vamos sí, a compartir sí, sí. Una, una facturita de Los Trigales ¿Qué te parece, Exactamente, Carlito, buenísimo <risas> Muchísimas gracias a vos Edgar, eh. un abrazo, hasta luego Felicitaciones Ahí estamos con Edgar de Paula Desde Roque Pérez Compartiendo en esta mañana Este móvil dulce con las riquísimas facturas De Los Trigales Y Cablevisión con nueva casa Allí en la ciudad de Roque Pérez Cuántos anhelos, ¿no? Para el año que viene ¡Nos vamos! Cerramos el Móvil Dulce, dale.